Doctor no sub al bordo nos montes los Por sorte mil romano rodeaban aquel como a 12 de san Mr. So David!